Cantar un corrido que no quiere guardar mi garganta, es para el hombre que nos el dio elegido generales milianos Zapata. En el Porfiriato,、mm. así se conocía el régimen de Porfirio Díaz, quien gobernó México desde 1876 a 1910. Durante la dictadura de Díaz se produjeron una gran cantidad de cambios políticos y económicos. Por un lado, se acrecentó el poder de los grandes terratenientes, reduciendo drásticamente la autonomía de nuestras comunidades locales. Corrió el año de 1900, cuando el malestar masivo de todas las comunas se hacía presente en este país marginado, humillado por las tiendas de raya, o sea, los grandes caciques lastifundistas. Antes de que empezara la guerra, nuestros abuelos vivían en esas mismas tierras. Solo que en aquel entonces, los dueños no éramos nosotros, sino que eran los que vivían en el pueblo, los hacendados, la gente de acá, la gente de nosotros, nuestros abuelos. Solamente eran peones que estaban obligados a trabajar en las haciendas de los ricos. Pagaban al día. A un centavo y medio. Los niños solo recibían un centavo, si es que llegaban a pagarles, porque en muchas de las ocasiones estos tenían que conformarse con la comida que les daban. Allá en el municipio de Tampamolón estaba dividido en unas cuantas haciendas y hacia allá nuestros abuelos tenían que ir a trabajar desde que salía el sol. Hasta que se ocultaba, sin darle siquiera un tiempo de descanso a mediodía. Pero eso sí, si alguien se retrasaba tantito y no llegaba al lugar del trabajo nomás amaneciendo, era corrido o maltratado por los capataces. Y uno tenía que aguantarse todo lo que le dijeran o le hicieran. No había autoridad tampoco que lo defendiera a uno. Y lo peor del caso era que casi nadie hablaba español para poder quejarse ante las autoridades, o bien explicar por lo menos su situación, y por ello aún más se le discriminaba. Además, ¿cuál justicia podía esperarse si las autoridades que había en el pueblo eran los mismos terratenientes o bien amigos de estos? e n el campo, la situación del campo era insostenible. La gente era obligada a trabajar en las grandes haciendas, en donde, por algunos cuantos centavos, con el rostro partido por el sol, los campesinos tenían largas jornadas, labrando la tierra en la ganadería, la minería, i n genios azucareros. Y las mujeres trabajaban en las mismas actividades que los hombres. Vivían con miedo y descontento, debido a que eran los patrones quienes mandaban sobre los campesinos y sus familias. ¿Para qué trabajaban? ¿Para qué llenar graneros que no son suyos? Villa,、mm, les voy a contar. Ya tenía yo como tres años que estaba yo en la revolución, ahí por 1913. Entonces, sí, ya me inspiró. Ya habían matado a mi hermano Falomir y a otro que andaba con él, a Tita, que se llamaba Hipólito, y me inspiraba a la revolución. Ya desde entonces sí resolví irme en 1913. Mi vive alta con Marcelino Rodríguez. Mi general Marcelino Rodríguez, que pertenecía a la División Mendoza.、Hmm. Llegué en el cuartel en Zacaculpán. Ahí tenía su cuartel Marcelino Rodríguez. No estaban ellos. Nomás estaban unos cuantos bomberitos. Allí estaban haciendo bombas. d i c que eran artilleros. Me llamaron la atención, me empezaron a preguntar que por qué iba yo, que si que yo tenía mamá, que si yo tenía mis padres. Le conté mi historia: que legalmente no tenía más que mi santa madre y un tío, un tío mío que había criado como si fuera yo su hijo, pero que mi padre no tenía yo y que me fui con el fin de darme de alta. Bueno, ahí me detuvieron. Llamando la atención, diciéndome que si no me daba miedo y que allí no era juego, que allí no iban a dar c o n f i t e Comenzaron a lanzar los aeroplanos. También la transformó en las ciudades de la República Mexicana, se vivía un panorama similar al del campo. Por un lado, la búsqueda de los derechos laborales de los obreros, que desencadenaron gran lucha por formar los sindicatos de trabajadores mexicanos. La constante aparición de las empresas extranjeras en México representaba explotación a los trabajadores y el despojo constante, constante de los recursos de México. La situación política. La democracia era precaria, todo un cochinero y una simulación constante. Se puede decir que no se respetaba la decisión de las mayorías y el gobierno imponía las decisiones de manera autoritaria, que poco ha cambiado hasta hoy. El gobierno estaba a cargo del dictador Porfirio Díaz, quien gobernó por más de 30 años y con la naciente revolución mexicana propició la decadencia de su largo mandato. Todo esto con la valentía de muchos hombres: Ricardo Flores Magón, General Emiliano Zapata y Francisco Villa. Cada uno de ellos, con sus fuertes convicciones e ideales, siempre es coherentes en su pensar y actuar, organizaron a la gente, inyectaron conciencia en sus derechos y se lanzaron a luchar por el pueblo de México. Mi general Zapata, en nombre de la patria, yo te ofrendo una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, tu México te admira y alaba tu valor. La revolución interrumpida continuará. También brindo mi canto, p a r a t a r a q u e l l o s hombres leales, valientes como tú. Radio Proletaria, Radio Libre, 107.5, frecuencia Oye, librada.、Dios、una rosa, a ti verdes laureles, para ceñir tus cielos, mi gran jefe del sur. フフフフフフフフフフフフフフ。<r isa> ウエンチ・ラ・メカ、どんどんどんどんどんどんどんどんど r どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Madre, adiós Cuautla Morelos, la que guarda en su seno al hijo que el amor. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. どんで